Siglos de tanto esperar se despertaron para regresar. Magia, lucuria y hechizos de amor. Ritos ocultos. Y la Inquisición fue contra ellas, eh. La Inquisición llegó a Canarias y también fue contra las brujas en Canarias. O las que denominaban como tal, evidentemente. Siempre que hablamos en de Canarias, hablamos en de Ovnis, eh, pero caemos en el tópico. Es mucho más, insistimos, la Inquisición también llegó hasta allí. Vestidos nos cubren la piel, nos maquillamos con sangre de ti. La ocaso, la llama animará, la nos y siempre que hablamos en de Canarias, hablamos eh, con él, uno de los periodistas que más conoce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 O sea, que claro. la imaginación de la niña que vería alguna cosa y, y ya se, sí, que se lo contó, eh, la historia comenzó porque se lo contó a, a, a, al cura. ¿No? Eh, imaginamos que no se lo habrá contado...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 un ecosistema bastante rico en ese sentido. Y afortunadamente hay personas como tú que nos lo cuentan. José Gregorio González, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Feliz noche.